Estamos compartiendo la lectura de la palabra de Dios en el libro de Josué, Antiguo Testamento de la Biblia. Les invito a que me acompañen para leer el capítulo 17. Capítulo 17 del libro de Josué. Versículo primero. Se echaron también suertes para la tribu de Manasés porque fue primogénito de José. Makir, primogénito de Manasés y padre de Galaad, El cual fue hombre de guerra tuvo Galaad y Basán. Se echaron también suertes para los hijos de Manasés, conforme a sus familias. Los hijos de Abiezer, los hijos de Elec, los hijos de a s r i e l los hijos de s i q u e m los hijos de j e f e r y los hijos de Semida. Estos fueron los hijos varones de Manasés, hijo de José, por sus familias. Pero, Selofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de m a q u i r hijo de Manasés, no tuvo hijos sino hijas, los nombres de las cuales son estos. Maala, n o a Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de n u m y de los príncipes y dijeron, Jehová mandó a Moisés que nos diese heredad entre nuestros hermanos. Y él les d i o heredad entre los hermanos del padre de Elias, conforme al dicho de Jehová. Y le tocaron a Manasés diez partes además de la tierra de Galaad y de Basán que está al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tuvieron heredad entre sus hijos, y la tierra de Galaad Fue de los otros hijos de Manasés. Y fue el territorio de Manasés desde Aser hasta Micmetat, que está enfrente de s i q u e m y va al sur hasta los que habitan en Tapua. La tierra de Tapua fue de Manasés. Pero Tapua misma, que está junto al límite de Manasés, es de los hijos de e f r a í n Desciende este límite al arroyo de c a n á hacia el sur del arroyo. Estas ciudades de e f r a í n están entre las ciudades de Manasés, y el límite de Manasés es desde el norte del mismo arroyo, y sus salidas son al mar. e f r a í n al sur y Manasés al norte, y el mar es su límite, y se encuentra con Aser al norte y con Issacar al oriente. Tuvo también Manasés en Issacar y en Aser a Bet-Seán y sus aldeas. A Ibleam y sus aldeas, a los moradores de Dor y sus aldeas, a los moradores de Endor y sus aldeas, a los moradores de t a a n a c y sus aldeas, y a los moradores de m e g i d o y sus aldeas, tres provincias. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿Por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió, Si sois pueblo tan grande, subid al bosque y haceos desmontes allí en la tierra de los Ferezeos y de los Rephaítas, ya que el monte de e f r a í n es estrecho para vosotros. Y los hijos de José dijeron: No nos bastará a nosotros este monte. Y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros c e r r a d o s los que están en y en sus aldeas y los que están en el valle de jezreel entonces josué respondió a la casa de josé a e f r a í n y a manasés diciendo tú eres gran pueblo y tienes grande poder no tendrás una sola parte sino que aquel monte será tuyo pues aunque es bosque tú lo desmontarás y lo poseerás hasta los límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte.